Buenas tardes queridos radioescuchas, estamos como siempre todos los martes de 4 a 5 y en un momento de Iztaccí, igual en el Sendero de la Luna, el día de hoy con un invitado muy especial, el psicólogo Rafael Lorenzo Pérez Ruiz, de aquí, de la región de los volcanes, del municipio de Amecameca. Buenas tardes, Rafael, ¿cómo estamos? Hola, Angélica, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Pues aquí muy contento y muy feliz de estar con ustedes, porque de verdad, de verdad, este es, es magnífico poder... Asistir a un programa de estos para poder platicar, para, pues, no sé, convivir un poco más en esto del radio en México. Claro que sí. Y, bueno, este pues, muy conmovida, muy, eh, pues, también ilusionada del tema que vamos a tratar el día de hoy contigo, que se refiere eh, al apoyo psicológico para una vida sana y, Y de ahí, bueno, comentar, eh, Rafael, el camino que tú has seguido este para llegar a este asunto de la ayuda psicológica con los ciudadanos, con quien se acerca a ti. Y has sido también muy enfocado en la salud física, como la natación, la defensa personal, el acondicionamiento físico, que sabemos va de la mano. Y ahí, es, no También lo, la cuestión del derecho de, de la abogacía este y sobre todo como muchos mexicanos que emigramos de un lado a otro, eh, tu origen tanto de tu papá como de tu mamá eres un mestizo de Ciudad de México con ah, es, Ameque, Amecameca. Es correcto, <risas> efectivamente. Una mezcla entre Amecamequense y decía no la gente de Coyoacán que son coyotes. Claro que sí. Y bueno, este asunto que nos lleva el día de hoy a tratar contigo, el apoyo psicológico para una vida sana, importantísimo y fundamental la salud mental para el bienestar general de una persona, independientemente de la edad, puede ser un niño, una persona ya adulta mayor, alguien maduro, que esperamos serlo, ¿verdad? Saliendo claro, de, claro, de esa, la... esa es la meta de todo ser humano, ser joven lo más tarde posible, durar lo más posible, pero en buenas condiciones en esta tierra. Y de ahí, bueno, aparte de, de entrar en este asunto integrar la salud física, mental, etcétera, eh, los beneficios que nos tiene... Los pros y contras también de, de acudir a, una, a un apoyo. no es una ayuda, es un apoyo, apoyo psicológico. Sí, mira, te platico ese, ese pequeño eslogan de este, el apoyo psicológico para una vida para una vida sana la verdad es que lo creé o lo compuse porque me di cuenta que efectivamente no somos una triada. Si no estamos bien físicamente, va a fallar nuestro estado mental. Si no estamos bien emocionalmente, va a fallar nuestro cuerpo, nuestro espíritu o alma, como le quieran llamar. Entonces, eh, yo siento que la labor de un psicólogo, de un licenciado en psicología, es prácticamente apoyar a la persona, hombre, mujer, niño, adulto mayor, apoyarlos para que encuentren el mejor camino para que puedan encontrar su salud mental. porque para mí es importante? Porque la salud mental, yo lo, lo platico con mis pacientes, son como lentes. Haz de cuenta que tú te pones un día tus lentes de la tristeza y estás triste y de repente todo lo ves de color gris, ¿no? De repente te pones tus lentes de la melancolía, de la nostalgia y todo el día ves las cosas así, pero una persona normal puede quitarse esos lentes a placer, ¿no? Puede durar un tiempo, pero una personita que de repente ya lleva 5 días, este 7 días, 10 días tal vez en depresión, pues ya nos está presentando un cuadro donde sí va a necesitar ayuda. ¿Por qué? porque nuestro cerebro ya no está generando las sustancias favorables o los neurotransmisores favorables para que esa persona sienta alegría. Entonces, yo lo veo como un apoyo a la salud mental para que la gente pueda gozar de una salud plena en general. Esa es mi visión, así es como yo lo lo alcanzo a visualizar. Claro, y entre estas, estas bondades que nos da el el entender, como dices, este quitarnos y ponernos una visión eh, en el trayecto de toda nuestra vida. Evidentemente hay momentos eh, más de un color, de otro. Pues también importante comentabas este, eh, eh, el identificar nuestras emociones sí, del sí. presente Exacto. con las emociones del pasado. Así es, así es. Estábamos comentando verdad la vez pasada. Eh, como como las emociones del pasado nos pueden llegar a rebotar en nuestro presente y van a influir en nuestro futuro eh. estábamos comentando no un caso en particular el de que tal vez no en la infancia ese es un ejemplo que se me ocurre rápidamente para que esté la audiencia pueda ir captando un poquito cómo funciona esto tal vez en tu infancia por eh, pasaste situaciones de escasez, de mucha escasez. Entonces, de repente, en tu aquí tu ahora, cuando tú ves a una persona o un niño, dependiendo la edad, tú sientes que tienes la necesidad de ayudarlo, ahí estamos viendo que algo de tu pasado se está reflejando en tu presente. Y en tu presente tal vez dices, bueno, tengo que ahorrar, tengo que ahorrar mucho para que en un futuro no vaya a llegar a sucederme lo que tal vez me sucedió en la infancia. Eh, muchas veces lo que nos sucede a nosotros como personas, si lo sabemos canalizar, es un apoyo. Porque no todo lo de nuestro pasado es malo como a veces nos lo han querido hacer ver. Claro que no. A veces el que hayas tenido tal vez un pasado, una infancia de carencia te va a ayudar a que seas más conservador con tu dinero, a que te esfuerces más, a que le des valor a las cosas, a diferencia de una persona que tal vez no pasó eso, ¿verdad? Pero esto solamente se logra cuando tu estabilidad mental y emocional se logra poner en sintonía. Que ni uno jala más que el otro y puedes ver tu pasado como algo que tal vez fue fuerte, pero ya no influye de forma negativa en tu presente. Claro, como la película que hemos visto de las emociones, ¿no? Ah, Donde sí, no viene, claro. ¿no? Todas las emociones son válidas porque nos dicen, no, que la ansiedad no está bien, que el mal humor, que siempre debes estar alegre, pero... Eh, las El reto, como tú dices, es que esté ese equilibrio y que todas las emociones son válidas. Así es. es... No, hombre, pusiste un, un ejemplo excelente. Esa película, de verdad, es vale la pena verla porque es cierto. Eh, la palabra que ahorita utilizaste, ¿no? De que a veces nos dicen que no es válida una emoción. Todas las emociones son válidas. Porque el ser humano está diseñado para eso. Para sentir emoción, alegría, enojo, miedo, pero lo que no está permitido en el, en, en el marco de salud es de que te quedes en una sola emoción, que no te enganches en una sola, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo correcto? Esto es, ahí vayan tomando este nota, amigos, eh para que claro, vayan, claro. vayan aquí, utilizando, sí, vayan el, utilizándolo. Lápiz y papel. Lápiz y papel, no te quedes enganchado en una emoción. Cuando tú te des cuenta que hay una emoción que de repente la utilizas demasiado, o, o, o tú la utilizas, o ella te posee. Porque, déjate, te digo que a veces las emociones nos poseen, ¿eh? Está dicho que una emoción no puede durar más de un minuto, minuto y medio. Mm. Pero hay personas que esa emoción la quieren hacer durar este, no sé, 24 horas, una semana, ¿no? meses Hay personas que quieren estar, por ejemplo, con la ira todo el tiempo, pero no es a veces que ellos quieran estar, sino hay veces que tal vez esa emoción los tiene enganchados. Como el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Ah, sí, claro. El grabado claro, de sí. Francisco de sí, Goya. Sí, sí, muy bonito, por cierto, me gustó, porque es una persona, si te das cuenta... Con, creo que son siete ¿no? los que están alrededor de él okay. y todos completamente diferentes. Y fíjate que eh, me gustó mucho el grabado porque tiene la razón. Porque tú puedes manejar todas tus emociones sin permitir que una de ellas te posea. Porque estamos capacitados o el ser humano puede utilizar todas estas emociones. Esa gama de emociones es lo que nos hace ser creativos es la que nos ayuda muchísimo para poder crear, pintar, este dibujar, eh, para todo lo que tú quieras nos ayuda muchísimo. Claro, eh, de allí, eh, Rafael, que también encontramos beneficios eh, in, inmediatos en este bienestar emocional en diferentes países, eh, rubros o bloques que tú manejas como el beneficio de la relación interpersonal, nuestro desempeño académico y laboral, la salud física, la calidad de vida, la prevención, prevención de los trastornos, el impacto uh -huh. social y bueno, de allí que tú digas que mantener una buena salud mental es importante también porque tiene recursos adicionales. De esto vamos a continuar hablando de Y conversando y tomando nota, papel y lápiz <ríe> Con nuestro psicólogo de confianza, Rafael Pérez No se vayan, aquí estamos, regresamos No le cambien <ríe> Tomemos un instante para contemplar la tarde Con la mágica Iztacihuatl Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM. O por internet en www.laboladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. También visita la página del Cenapred, www.gov.mx-cenapred.com. O ponte en contacto con Protección Civil de ameca al teléfono 597 97 840 99. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de la Voladora Radio.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 Este domingo en la Hora Nacional nos vamos a echar unos poemas. Bueno, no, nosotros no. La poeta Briseida Cuevasco nos va a recitar un poquito en maya. ¿Qué vamos a tener a Pato Machete? Ana, es que suena pura, buena, la... Y vamos a conocer lo que trae el Festival Cervantino, platicando con su directora Mariana Aymerica. Nos escuchamos y vemos el próximo domingo a las 10 de la noche en su estación favorita y en los canales de Telepública. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La, la Voladora, Voladora TV. TV. La, la Voladora, Voladora TV. TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias. La palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La, la Voladora, Voladora TV, TV. La, la Voladora, Voladora TV. TV. Regresamos al sendero de la luna.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 La gente extraña. La gente es extraña cuando eres un extraño. Las caras se ven feas cuando estás solo. Las mujeres parecen malvadas cuando no eres deseado. Las calles son desiguales cuando estás abajo. Cuando eres extraño, las caras salen de la lluvia. Cuando eres extraño, nadie recuerda tu nombre la gente es extraña de los Doors. The Doors, People Strange, una genial, genial, genial canción en la que describe mucho la situación psicológica y lo que le sucede a muchos seres humanos en estos tiempos que estamos, pero somos ya tantos que somos extraños para nosotros mismos. Pues sí, y de allí, bueno, como... ¿Cómo salir? Comentábamos también ahorita las películas del Hawker, ¿verdad? Claro, muy, muy buenas, por cierto. no Parecido a lo que es esta pieza de los Doors, eh, la, las máscaras, cómo a veces el contexto, las circunstancia hace que nos eh, intimidemos o nos volvamos tímidos de nuestra personalidad, de nuestras capacidades. ¿Cómo acudir y en qué momento al apoyo de psicológico para renacer por ahí vi que tienes también una actividad bien interesante que llama renacimiento emocional Ah esa va a ser una un pequeño taller vivencial que este lo vamos a tener en el en el estudio de sudi ahí en acuazul es en victoria 105 donde este quien quiere ir a vivirlo Es bien, este, bien recibido porque vamos a trabajar, es un taller, te platico rápidamente, mira. Es un taller donde lejos de venirles a explicar a las personas cómo funcionan las emociones, es para que lo vivan. Lo hago por medio de musicoterapia y vamos utilizando la musicoterapia para que ellos puedan, puedan ir sintiendo sus emociones, alegría, tristeza, este recordar, todo ese tipo de emociones. Mira, es este lo vamos a tener el 10 de octubre en Victoria 105 a las 6 pm, ahí en la escuela de natación Acuazul Sport, pero va a ser por el aniversario de Estudio Sudi, es su tercer aniversario y lo vamos a festejar haciendo ese taller emocional para que vayas y te encuentres con tus emociones. Fíjate, te voy a comentar algo acerca de eso. este Yo fui profesor, fui instructor de natación mucho tiempo en, en Aquazul Sport y me acuerdo que a mí me llevaban muchos chicos que decían que tenían problema, ¿no? Problemas, por ejemplo, que eran hiperactivos, que no ponían atención. Y de hecho, los papás me decían, por favor, se lo encargo, profesor. Es que está teniendo muchos problemas. Y de repente me, me llevaban al niño y yo decía, ay, en la torre. ¿Y cómo me va a ir con este niño? no Porque si ya viene diagnosticado. Y déjame decirte que eran unos excelentes alumnos. Porque el agua tiene algo tan especial, es tan energética que calma a las personas. Además, lo que también les ayuda el agua es que como sale el niño de su elemento, pues tiene que poner mucha atención, ¿verdad? Dicen que la natación es el único deporte donde si no te mueves, puedes perder la vida, ¿no? Pero bueno, entonces, fíjate que con esos niños este descubrí que lo único que requerían era un poco más de atención y eran geniales como alumnos Entonces, ahí fue donde empezó también a interesarme lo de la psicología, porque me di cuenta que por medio de la natación podía yo ayudar a, a muchos niños, ¿no? que a veces tenían problemas en casa o problemas en la escuela, y por medio del deporte los empezamos a, a ayudar. Déjame platicarte que también soy instructor de este, de educación física técnico. Tengo un, un documento, pues soy técnico técnico, en acondicionamiento físico, y trato de utilizarlo siempre con los pacientes, porque en la psicología tener un cuerpo físico este saludable es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, sí, tengo que reconocer que el ayudar a los niños psicológicamente fue algo que también me impulsó mucho a terminar esta licenciatura. Claro, y como dice Ernesto Cardenal en su libro del canto cósmico, El agua regresamos al líquido acuoso de donde nacimos, es el líquido eh, uterino y de ahí que bueno tenga esa facultad regresiva para <risa> relajarme. Sí, claro. Ves que dicen que el agua es el este ese el disolvente universal, ¿no? Que es todo lo el agua todo lo remueve, todo lo limpia. Este, yo la verdad, cuando ah también soy instructor de natación técnico Pero eso fue una, una, una carrera que desempeñé y fue muy provechosa para mí. Fueron casi 10 años de instructor de natación. Vi pasar a muchos niños ahí y te puedo decir que efectivamente el agua ayuda muchísimo, los hace más inteligentes, ¿eh? hace que sean más vivaces, más abiertos, el agua los hace enfocar, entonces una recomendación, papis, si pueden, lleven a sus niños a clases de natación, les ayuda sí. mucho. Sí, es, es entrar en otra gravedad. Así es, es como volar, es claro. como volar. Y de ahí, en, entre estos, bien en, en este cuadro, ya que entramos del bienestar emocional, la salud física, qué es lo que tú estás comentando, el ejercicio del deporte, bueno, preferencialmente tú recomiendas la natación, que nos lleva una calidad de vida, pero comentabas tú, te llevan a niños, entre comillas, diagnosticados, ¿no?, eh, por algún asunto de ansiedad, de depresión y demás. Esos son eh digamos momentos en que este tú los ayudas para prevención de estos trastornos que es así como se se conocen y de qué manera este podemos nosotros apoyarnos psicológicamente pues para no llegar a un trastorno de personalidad o de psicosis. Ay, oh, muy muy fuerte lo que me estás preguntando porque definitivamente eh, la niñez es una etapa tan importante en el ser humano y en la niñez el ser humano tiene que ser tan, pero tan protegido y cuidado si es que quieres tener un adulto sano en el futuro. Mira, respondiendo a tu pregunta, yo podría decirles en general, no porque sabes que cada familia, cada persona, cada niño son diferentes, pero en general podría decirles que si tú puedes si tú como adulto puedes evitar tener peleas con tu pareja frente a tus hijos, wow, genial. Que si puedes en lo general evitar que tu niño menor de edad pase hambre, híjole, este también es es wow, no es increíble para ellos. No importar que la comida sea sencilla, nada más lo importante es evitar que pues que pase el niño hambre, no que tenga ansiedad por por falta de comida, y yo creo que una de, la tercera y también muy importante, es que tengan un ambiente sano, que no tengan que rodearse con situaciones de estrés. Eh, resumido, no que los niños vivan vida de niño y los adultos su vida de adulto, no me dirían por ahí, pero es que licenciado es muy difícil porque pues vivimos en la misma casa, Claro claro que es difícil pero si de verdad amas a tus hijos mucho vas a hacer hasta lo imposible no o si vas a discutir algo con tu pareja espera hasta en la noche y ve al patio y este platícalo con él no sin que tus hijos se den cuenta este en la situación de alimentación no importa que la comida sea sencilla pero que sea este que no le falte a tu chiquito porque ellos para él cuando un niño tiene hambre, entra en mucho estrés y son situaciones que se le van grabando. Y siento que lo más importante es que pues ellos no tengan que vivir situaciones traumáticas, no de que ah, tenemos al tío alcohólico o el tío drogadicto, eh, que los niños vivan cosas de niños y que los adultos se encarguen de sus cosas de adultos. Yo creo que esa sería, sería mi, mi mejor recomendación. Claro, por ahí este también hemos visto y se ha sabido eh, que desde el periodo de gestación del embarazo está comprobado ya que los fetos, cuando dicen que somos esa etapa fetal, eh, reciben las emociones y reaccionan a ellas. Por ahí hay estudios en donde científicamente se capta la imagen de, de una emoción fuerte y el, el feto reacciona. Wow Sí, cómo no, claro que sí, de hecho apenas vi un videíto, creo que lo tengo ahí en mi Facebook, este... Uh -huh. Mi Facebook estoy, aparezco como Rafael Páez. Eh, es el privado, eh así que no se sorprenda. Que nadie porque, oiga. Sí, además es, es el privado. ahí Se van a dar cuenta que me gustan mucho los carros clásicos. Bueno, sí, mira, volviendo al tema. Hay un videíto donde lo sube un doctor y está haciendo una resonancia y se alcanza a ver el feto. Y entonces la mamá recibe una impresión Y claramente vemos cómo el feto reacciona a esa impresión. En psicología se nos ha enseñado que efectivamente el feto desde que está en el vientre de la mamá empieza a sentir sus emociones. Y se dice que hasta sus sueños, eh porque comparten todo. Comparten alimento, comparten emociones, comparten vivencias, comparten frío, comparten calor son Es un solo cuerpo donde habitan dos almas en cierto momento y claro que sí lo siente, entonces pues sí, también lo recomendable es que cuando las mamis estén embarazadas, que tengan al producto, cuídense mucho, cuiden mucho su emoción mental, no se permitan entrar en estrés, traten de llevar la vida lo más tranquila posible porque efectivamente si sí llega llega a lastimar al, al producto, al niño o a la niña si sí lo llegan a sentir. Entonces por eso es que hay veces que desde muy pequeños los niños empiezan a demostrar cierta cierta tendencia al miedo, cierta tendencia a retraerse a los ruidos muy fuertes, a cosas que son muy este estrepitosas, ellos luego luego reaccionan porque ya conocen esa situación. Claro, desde ahí, bueno, ahora ya se, se conocen más estudios, desde ahí estaremos ya formando una personalidad, eh, Rafael, que eso sí. no lo vas a contestar en el siguiente bloque, no se vayan, claro queda que sí. queda la interrogante, regresamos a Iztaccigual en el Sendero de la Luna con nuestro psicólogo de confianza, Rafael Pérez. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztacíhuatl.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 97.3 fm la voladora radio radio comunitaria de la región de los volcanes x hca -E la voladora radio al sendero de la luna. Cómo lo cautiva la forma en que camina cómo habla dice y nunca me dejes triste nunca me dejes triste me, me remite un poquito a esta construcción a esta esta narra esta narración que haces de del video del feto cómo reacciona las emociones que ya está científicamente esté estudiado en tiempos actuales y esta construcción que eh, de nuestra personalidad, de nuestro acervo sensorial. Por ahí tienes un meme muy padre de Bart que dice, en tu red social, que dice, cuando en el trip te, en te enfrentas contigo mismo y te das cuenta de cómo eres en realidad. <risa> Pero bueno, dice, si desde la etapa fetal nos fuimos formando, hay cosas que incluso en tiempo presente desconocemos de nosotros mismos. Sí, mira, es muy interesante esa parte porque, Porque hace rato mencionabas, por ejemplo, lo de las máscaras, ¿no? Eh, hay, una, hay una situación en psicología donde nosotros decimos que mucha de la gente se enmascara. Ah, um, voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Eh, por ejemplo, hay personas que gritan mucho, que son muy enojonas, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas podrían decir, ah, no, es que este, tiene un carácter muy fuerte, ¿no? Y resulta que no, que resulta que en la realidad muy dentro de él está muerto de miedo, pero tiene que utilizar la máscara de, de poderoso, de, de, de grosero, porque a veces son hasta groseros, pero lo hacen para defenderse, lo hacen como defensa personal. Es una situación como un camuflaje emocional, ¿sí? Este, hay veces que creemos que somos una cuestión pero resultamos otra, ¿no? Como el famoso el, el Mr. Hyde y Dr. Jekyll, ¿no? Que de repente aparezco como que soy súper malvado y tengo un carácter fuerte, pero en realidad lo uso como máscara para proteger a otra persona que soy yo mismo, que soy más sensible, que soy más tranquilo, pero siempre tengo que usar esa máscara, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante. Ahorita decías de, de los fetos, ¿no? Fíjate, te voy a platicar algo muy interesante. Freud decía que la pareja con la que te casas o quien es tu pareja, ya la habías visto antes. Ya estaba grabada en tu mente. Nada más estabas esperando a encontrarla, ¿no? Y eso es algo muy interesante porque, si todos recordamos todos tenemos una persona favorita, ¿no? Todos podemos decir, ah, es que a mí mi tipo de chica o de chico es de esta forma. Y curiosamente, cuando te casas, descubres que efectivamente, ¿no? Que tu pareja tiene esas características que te gustan. Así es. Ah, esta... Estábamos viendo ahorita una imagen. Un de... meme. Un meme. Efectivamente, Me ¿no? los memes. Que dice, Bart, ella te ama o solo está contigo porque tienen algunos atributos similares a su padre y contigo se puede desquitar de los traumas que él le generó. ¡Wow! Ese, ese meme está muy fuerte, ¿eh? sí. pero es muy real. No sé si quieras que lo platiquemos un claro, poquito. Claro, tiene que ver con lo que dices, de que ya lo conocías, ya lo es, habías visto. Y lo agarras de colchón de box. <risas> sí, sí, sí, claro, claro. este No sé si puede hacer una invitación al público en general, si quieren opinar o claro. algo. Si está Recuerden que pues nosotros los psicólogos también no lo sabemos todo y estamos dispuestos a aprender mucho. Pero les vamos les voy a platicar yo por ejemplo a la réplica a de la réplica claro que sí es es totalmente válido este de la situación de las parejas vamos a, a platicar un poquito de eso mira está comprobado que siempre vas a buscar lo que ya conoces por eso es que muchas parejas cuando ya tienen a su esposo a su esposa empiezan a ver que tal vez su marido se parece mucho a papá que tiene muchas cualidades de papá, o a la inversa, no que el hombre con la mujer que se casa tiene muchas cualidades o muchas semejanzas con mamá, y dirían, bueno, pero ¿por qué sucede esto? no eh, La respuesta más sencilla es porque eso fue lo que fuimos conociendo desde la tierna infancia, es lo que se nos hace conocido y hay cosas que se nos hacen agradables, y cuando las encontramos en una persona, pues, ¿qué hacemos? Preferimos estar con esa persona. Como dice Julio Cortázar, andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Así es, lo, sí, y lo describe muy bien. ¿eh? Menos fuerte claro. que el meme de Barra <risas> Simpson, ¿verdad? Así es, así es. Y así nos <risas> sucede, ¿no? Los seres humanos, recordemos que siempre buscamos lo conocido. Lo desconocido le tememos, pero siempre vamos hacia él también, pero lo conocido siempre va a ser el camino más recorrido. Pero este asunto de las máscaras a mí me intriga mucho. ¿En qué momento, eh, cuando no procuramos nuestra salud mental, que ya en tiempos actuales también se ha hecho mejor énfasis, ya no es un estigma ir a la terapia, consultar a un psicólogo, eh, como antes que decían, estás mal de la cabeza, eres la oveja negra y etcétera, ¿verdad? Y ahora se asume como parte incluso de la salud social, del entorno donde vivimos. Y eh, comentas tú en tu, en tu discurso la prevención de trastornos, a mí me sigue intrigando. ¿en qué momento un trastorno de la personalidad eh, toca la psicosis? Digo, por Uy. aquello de la película del Hawker. Ah, sí, claro, <risa> claro, claro, claro, ¿no? Mira, este tú te empiezas a dar cuenta que ya hay algo mal en ti cuando te empieza a traer muchos disgustos, mucho malestar, o empiezas a tener problemas tanto sociales, familiares, de salud. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, de repente si tú vas a andas buscando trabajo y, y de repente eh, te dan el trabajo, pero a la semana te sales porque no te gustó y de repente buscas otro trabajo y lo encuentras, pero a la semana te vuelves a salir porque volvió a pasar algo que no te gustó y de repente vuelves a encontrar otro trabajo y a la semana te vuelves a salir porque hubo algo que no te gustó. Ahí yo creo que sería buen momento para que visitaras a un profesional de la salud mental. Eh, no porque, como dijeran antes, ¿no? de hecho, para la psicología la palabra loco no existe. no Nosotros no la tenemos contemplada en realidad. Pero la mayoría de la gente coloquialmente diría, no, el psicólogo es para los locos. Yo te diría, no, el psicólogo es para evitar que en algún momento te llegues a trastornar. Entonces, cuando una persona tiene repetición en sus patrones de conducta, pero de forma negativa, yo creo que ese es el detractor que te va a decir que es el momento para que visites a un profesional de la salud mental. Porque hay algo que ya está saliendo de tu control y se está repitiendo y te está causando muchos problemas. Claro. Y de aquí comentabas hace rato también... Todo esto nos lleva a ser creativo, la importancia de las expresiones, expresar nuestras emociones a través de la creatividad. ¿Qué importancia tiene el arte? Ay, mira, ese es un tema que me gusta mucho. este Por lo regular, los pintores, poetas, escritores y todas las personas que manejan alguna rama del arte son personas que no caen en lo común. Y cuando algo en la sociedad no cae en lo común, se le denomina que está trastornado o desequilibrado o que está mal algo en él, ¿no? Pero somos yo no lo veo así. Somos los más inteligentes. No, sí, no. Y de hecho, fíjate fíjate lo curioso, ¿no? Dijiste algo muy importante. este Todos somos muy inteligentes, todos. Nada más que unos para una cosa, otros para otra. Y digamos que los artistas, Eh, yo no diría que son así como muy inteligentes, pero sí les diría, sí te diría que son mucho más sensibles. Son tan sensibles que pueden ver la realidad de otra forma. Pueden entender la literatura de otra forma, no convencional. Pueden entender el, el, la forma de dibujar, ¿no? Por eso ahí tenemos a Van Gogh, a, a Dalí, cómo dibujaban. Y la mayoría de la gente decía, esas son locuras. Pero otra gente les quedaba extasiada de ver su distorsión que ellos podían tener para poderla pintar y generaban cosas maravillosas. Entonces yo diría que en realidad son gente mucho, mucho, muy sensible. Claro, eh, entran en un estado introspectivo y nos comparten ese mundo. Así es, efectivamente. In, nos comparten cómo ven ellos el mundo. Y que a su vez eh, comentabas así como la importancia del deporte, que alguien podrá tener más habilidad para hacer un nadador olímpico, otro solamente practicarlo en el arte este también. Me, me, me queda muy presente tu ejemplo de los lentes no son otras miradas otras otra mira. forma de ver efectivamente Exacto. no te quitas un lente ves la mirada de, de Van Gogh del compañero que está estudiando contigo a un lado pintura y es conocer el mundo interior así es, de cada de cada, cada persona mundo. porque mira es que en esto de la de la salud mental es tan hermoso porque cada persona es un universo completamente diferente. Por eso en psicología no podemos dar una una terapia igual para 10 personas, porque todos son diferentes. Bueno, de esto quiero que me comentes a más detalle, ya en nuestro bloque de conclusiones, eh, de cómo lo abordas tú en el este apoyo psicológico con quienes llegan a... A, este, a dialogar contigo claro Regresamos sí. en unos minutitos Con nuestro psicólogo de confianza Rafael Pérez Tomemos un instante Para contemplar la tarde Con la mágica Iztazíhuatl Los gremios pues es un... Ahorita tenemos alrededor de que burlan, se ríen La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales La, la Voladora, voladora noticia. Noticias Reportajes Coberturas Transmisiones en vivo Investigaciones Videos Noticiero La información de la región de los volcanes en un solo lugar La, la voladora, voladora Radio también es La Voladora, voladora Noticias La voladora radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 47 minutos. La voladora radio, radio comunitaria de la zona oriente del estado de México. La voladora radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México, la voladora radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Comenzamos al sendero de la luna. Rafael Pérez nuestro psicólogo de confianza invitado hoy gracias aquí, gracias a está igual en el sendero de la luna comentábamos la maravilla del arte para expresar las emociones y el mundo íntimo de cada uno de nosotros de ahí la importancia de podernos expresar a través de una actividad creativa y de igual manera cuando alguien llega a pedirte el apoyo psicológico como estructura tú esta ayuda, comentabas, todos somos únicos e individuales. No podemos dar una misma eh, ayuda o apoyo a 10 personas porque todos son totalmente eh, excepcionales y diferentes. Diferente. ¿Cómo se aborda en cada una de estas individualidades el apoyo psicológico? Bueno, mira, yo en lo personal... La primer, este, el primer contacto que yo tengo con un paciente siempre lo hago para escucharlo. Porque en muchas ocasiones muy, mis pacientes las personas que van a verme eh, llegan porque llevan un gran dolor. Hay algo con lo que ellos ya no pueden. ¿no? Este, esa es una de las situaciones que te obliga a ir con el psicólogo. La verdad, yo entiendo muy bien que cuando un paciente llega conmigo es porque él ya intentó 20 cosas diferentes y no lo logró. Entonces, no puedo hacer otra cosa más que darle el 100% de mi atención en la primera cita. Lo escucho y permito que él me platique todo, todo, todo lo que él... como él lo ve, como él lo ve. Por lo regular, en mi este en mi escala de tiempo... Son 55 minutos. A los 55 minutos suena una pequeña alarma y tengo 5 minutos para hacerle recomendaciones básicas. En la segunda cita, yo por lo regular trabajo con tres citas. En la segunda cita hacemos un pequeño dibujo, una pequeña proyección para que yo sepa más o menos cómo está viendo él el mundo y la situación y un pequeño cuestionario. Volvemos a charlar, me platica otra vez su problema, pero ya empiezo a entender yo cuál es la situación que él está viviendo. Para nuestra tercera cita ya tengo más o menos definido cuál es su problema. Eh, no me gusta, por ejemplo, como dijeran muchos colegas, no yo respeto mucho la forma de trabajar de ellos, no pero yo yo no puedo diagnosticar rápidamente porque se requieren muchas pruebas. Lo que hago es buscar la forma de bajar la situación que ellos están viviendo, porque por lo regular es una situación que les molesta, que los tiene mal o que los está trayendo con sufrimiento. El problema de la salud mental es que como no la podemos ver, muchas personas piensan que no existe, pero yo te puedo decir que la salud mental es tan importante como la salud física, nada más que el problema es que no la podemos ver, pero necesita cuidado y necesita prevención como lo cualquier parte de nuestro cuerpo. Y para completar lo de la pregunta del principio, lo que hago es empezar a trabajar con ellos utilizando varios métodos, no dependiendo el problema que le esté aquejando a él, busco una solución adecuada adecuada as, al tipo de persona que él presenta que es. Por ejemplo, las personas que son artísticas, nos apoyamos en lo escrito, en lo que a ellos les gusta hacer. Hay personas que son muy lógicas, entonces nos apoyamos en libros, pueden leerlo. La idea es que todos los pacientes encuentren una solución por ellos mismos. Porque a diferencia de muchas otras este profesiones, Nosotros, los profesionales de la salud mental, llámese psicólogos o terapeutas, tenemos que encontrar la forma de que nuestro paciente entienda que sí hay una forma de salir de ese problema. Pero ellos tienen que llegar a esa conclusión. Claro, porque también hay la, la otra el otro estigma de que si vas... Eh, tienes que hacer lo que te dice tu psicólogo y, y a veces este la gente se desespera porque dice yo quiero que me conduzcan no quiero sí. que me ayuden a encontrar mi respuesta así es este mira es que eso es, es es muy difícil lo voy a comentar como lo platicamos hace rato no para nosotros los psicólogos la farmacia de nosotros se encuentra dentro de la mente del paciente Entonces, yo tengo que buscar caminos para que mi paciente este, encuentre esa medicina que está dentro de su mente. Pero para eso le doy recomendaciones, ¿no? Hacer ejercicio comer una dieta sana y bajar el estrés en su vida. Esas son las tres recomendaciones básicas de todo paciente que llega a vernos. Y dormir porque, lo suficiente. Ah, claro. Entra en el cuidado del cuerpo porque es mucho mejor. Ayuda más al cuerpo el dormir bien que aún el comer. Porque la tranquilidad de la mente depende mucho del descanso. En ciertos momentos para el cuerpo... Hasta un ayuno es más saludable que una desvelada. Entonces, no se desvelen, traten de dormir. Ah, esa es otra preventiva, ¿eh? Cuando no puedan dormir, empiecen a ver por qué no es. Es necesario dormir. Para la salud mental, el dormir es básico. Pues bien, eh, breve, todos estos temas que tú tratas alrededor del apoyo psicológico que evidentemente pues se pueden abordar más en este taller que vas a impartir Rafael. Así ah, de hecho Rudy. de hecho espero que nos acompañen lo que vamos a intentar es un taller vivencial completamente no va a haber teoría no va a haber situaciones ex tan explicativas el que vaya créanme que se va a divertir mucho porque lo vamos a vivir es este jueves 6 de la tarde, estudio Sudi aquí en Amecameca. ¿Algún teléfono, mensaje, WhatsApp? Donde... Ah, sí, para que aparten y reserven su lugar es al teléfono, listos por el papel y el lápiz, es el 55 19 23 03 11 con la licenciada Sulema La maestra Zule también, ya ha Así estado es. aquí en Iztaccí, sí, igual. Oh, muy sí, bien. Sí, hablándonos de los las bondades y beneficios de la natación también. Excelente maestra de natación. Eh, excelente. Y excelentes anfitriones para estos temas de de apoyo emocional y psicológico en Estudio Sudi. Pues ahí estaremos este con nuestro psicólogo de confianza Rafael Pérez, jueves 10 de octubre, 6 de la tarde. La si hay, este tienen dudas sobre alguna aportación que hay al taller, ahí. Eh, me parece que es una aportación de 50 pesos por, ya saben, lo de la silla, luces, este Y lo que se el va cafecito, a utilizar, el cafecito, el... el agua, efectivamente. Pues muchas gracias, Rafael Pérez. No, al Pérez. contrario, este... agradecido de estar con ustedes. No, eh, también aquí quedan temas pendientes. Esperamos que regreses a Ixtaxigual en el Sendero de la Luna, por ahí a comentar otros temas de importancia para el apoyo psicológico y emocional. Muchas claro que gracias. sí, claro que sí, estoy a sus órdenes, estoy agradecido de estar con ustedes, una gran oportunidad, este programa es excelente y esperamos venir las veces que nos inviten, claro, claro. que sí. Muchas gracias, nos encontramos nosotros, un abrazo a los radioescuchas, ya saben sus réplicas al WhatsApp, 5514-87-7371, el número... Eh, personal de Iztaccigual en el sendero de la luna y pues nos encontramos en otro momento de Iztaccigual en el sendero de la luna. Hasta pronto, un abrazo. Hasta luego. Por hoy es todo.